¿Y cómo es? Mira, es un, un programa de Nación, del Ministerio de Cultura de la Nación, que está, eh, digamos, lo comp eh, compuesto por eh, Juan Falú y Liliana Herrero, son los ideólogos de este programa. Se hacen en las 23 provincias simultáneas, al mismo tiempo, del 1 al 4 de septiembre, o sea, de, a partir de mañana, hasta el viernes inclusive, eh, donde va a haber... Ensayos abiertos eh, a la comunidad, al músico, lo que quieran, de 10 a 12 de, de mediodía a partir de mañana. O sea, martes, miércoles y jueves, ensayo abierto en el escenario mayor, para que la, la gente, los músicos, la escuela de músicos y quien quiera ver cómo se ensambla un grupo, puedan hacerlo. Por la tarde, a partir de las 4 de la tarde, hay, eh, si, eh, por día hay dos eh, talleres de capacitación. Estamos hablando de músicos eh, excelentes, de excelente nivel nacional. Con muy muy Quizás no comerciales Pero sí muy conocidos entre los músicos ¿No? Uh -huh. Musicazos Que van a dar eh, talleres de guitarra Canto, piano bandoneón este con, eh, Bajo y contrabajo eh, En la música popular Sobre todo en el tango Pero también en el folclore eh, Por eso se llama la música interior Juega un poco con la, el interior del, del país Y con, in, con, con nuestra música Digamos, ¿no? De regrambre De... Uh -huh. de Propia. Y bueno, obviamente están invitados todos los músicos eh, que quieran participar en los talleres eh, para capacitarse en un lenguaje que capaz, que no es un lenguaje que en Vietnam sea muy eh, utilizado, pero es, es bueno incorporarlo, si unos músicos tienen que incorporar todos los lenguajes posibles, por más que sea rockero o yacero, y a participar también al público en general de que el viernes 4 de septiembre. A las 8 de la tarde, muy lindo horario Se hace el recital libre y gratuito Para el público uh -huh. Que estaría buenísimo, perdón Que estaría buenísimo Que estaría buenísimo Que se llenara, ¿no? porque eh, a veces suceden esas cosas ¿no? eh, hay muy buenas esto va a ser una excelente propuesta está Laura albarracín en voz Sebastián Calán en contrabajo con en Mainetti en, en, en, en piano hay de todo eh, son excelentes músicos nacionales no tocaron eso no puede haber tocado otros quizás más conocidos eh, Juan Quintero eh, Nula Monti Bueno, pero, ah, y se va a incorporar eh, la música lo, eh, provincial Luisa Calcumil Epa. También Porque en cada uno de los eh, de las 24 provincias de las provincias Se incorpora uno de la provincia Bien Posteriormente el viernes El día 6 se hace el regional Nosotros estamos con la, la, la región Patagonia Norte o, o centro, o centro más bien que, eh, Está Neuquén Bueno, Río Negro, Neuquén, La Pampa Buenos Aires en una de, o, no son, o en Viedma, o en una de esas capitales se va a hacer el regional a los dos días, en el nueve. Y esto culmina en, en, la Néstor Kirchner, en la Ballena Azul, eh, en la Ballina Azul, este, en el, entre el 9 y el 14 Se va a hacer un festival paralelo, digamos, lo que sería un Cosquín de nivel, no comercial, sino de nivel musical. Eso sí. es lo que se está buscando en digamos, con toda esta, esta, esta historia. A ver, repaso, mañana comienza abierto gratuito De 10 a 12, cualquiera que quiera Se puede acercar al Centro Municipal de Cultura Y después de 4 a 8 de la noche 4 a 6, 6 a 8 más o menos Sí, te explico, mañana entonces Lo que es ensayo abierto de, 12 a, de 10 a 12 de mediodía Es en la sala mayor sí eh, Donde después van a tocar el viernes eh, Después a la tarde Va a haber un aula, el aula 28 este, Donde se van a editar los cursos De 4, hay dos cursos por día De 4 a... Seis y media creo que es Y de seis y media a nueve el uh -huh. otro. Eh, No recuerdo ahora qué curso mañana No recuerdo Pero eh, sí, que empieza a las 41 Uno a tres y media Y después de seis y media a nueve otro Pero vuelvo a insistir, a los músicos Sea para pianistas, sea para lo que sea Lee, aunque sea otro instrumento que toque, también pueden eh, acceder a esos cursos y escuchar, y más bien este, incorporar conocimientos de otro lenguaje, como el mmm, tanguero o el. Ford el Ford Ford. Ford. ¿Y hay cupos, hay posibilidades, digamos, para que se acerquen? Eh, todo el mundo que quiera. Uh -huh. eh, es más, eh, sería. Mmm, Sería, qué sé yo, algo medio Sería desperdiciar esto, si no va nadie no Si claro. va muy poca gente, cuanto más gente mejor Lo mismo que el recital el, A las 8 de la tarde, termina temprano, a las 10 Se va a comer uno y a comentar el recital por ahí Qué sé yo Y es un recital de nivel, ya te digo, gente Y que seamos sede de regional depende de estos eh, próximos días Digamos, no se sabe si bien más será sede regional bueno, todavía no se sabe quién va a ser la sede regional No no, ah, no, no, no sabemos, sí Pero se decidan los próximos días, eso Claro Sí, sí. Y que nos haya tocado a Viedma es casi una bendición, porque podría haber tocado en cualquier otro punto de la provincia. No, lo o que es pasa solo que es que los capitales provinciales. Ah, y porque o sea, el nobleza obliga, convengamos que en, en, el, en el Alto Valle y en Bariloche hay más tangueros y folcloristas uh -huh. y, y, y escuelas de, de, acuerdo, de sí, música, sí, sí. que hubieran, hubiera sido um, seguramente un exitazo. Acá yo tengo realmente... Um, Temor de que vaya poca gente Porque hay ya que, que, te digo No hace mucho hicimos El encuentro provincial de músicos Hay no que obligar al, bien, Sí Hay que obligar a la escuela El Ciri Biagetti Claro que, que venga Bueno <risa> yo, yo, yo le mandé <risa> notas Hablé ah, que... Me le dije Hago ah, un asado Ya no sé qué más <risa> eh, La escuela de policía también La, ah, la, la, claro, la, banda, no, de la banda de policía, de policía. Banda policía Bueno y, y hicimos el Facebook Mucha gente lo repartió Pero viste cómo es el, en, en, en el encuentro de músicos provincial sí. 230 músicos de afuera Y mmm, 15 de viernes Este, pero bien representamos, ¿eh? Bueno, <risa> bueno somos raros, pero somos raros. No cierto, que no, somos raros. Después sí, resulta sí. que eh, nos quejamos cuando no hay nada, pero somos raros. Cuando hay cosas y son gratuitas y de nivel, no van a la gente. Sí. Ni siquiera escucharon recital ¿vale? Vos viste los lo, recitales. ¿Vos viste los recitales de los sí, Bueno, ¿cuánta gente había? Los músicos. 230, 240. Sí, sí. Mm. Y bueno, vamos a, desde acá a seguir difundiendo, claro. y invitando. Mañana de 10 a 12 seguramente irá al canal ahí a dar una vuelta y estaremos también después seguramente nos quedamos con el contacto para ir contando bien qué taller hay cada día para perfecto, ir invitando te, ¿Te parece bueno. gracias por venir y no, tan rápido sí, estamos, sí. inmediatamente Rapidísimo. nos vamos al informativo Farco y venimos con más dale.